Bueno, bueno, bueno, buenas. Bienvenides todes a otro programa El Cielo entre los Durmientes. En vivo por Radio Nauta. Los viernes a las 16 por Radio Mandioca, nuestro pueblito hermoso. Y acá estamos con la licenciada... ¿Licenciada? Uh, me faltó la licenciada. No vino. Se me escapa, se me escapa. Se suele escapar. Hoy no tengo la licenciada, pero tengo un equipo de notables. Me traje un equipo de notables que me van a estar acompañando hoy en este programa que va a ser bastante particular, con un par de sorpresitas. La temática es una sorpresa, eh, pero teníamos ganas de hacerlo, así que le vamos a meter hoy. Le mandamos un saludo a la licenciada que se ha escapado hacia Carué. Pero bueno, ahora vamos a escuchar un temita, un temita lindo que trajimos, que se llama de barro Del barro al oro, de ella está tan cargosa, y después venimos ya con la temática y, y los notables que me acompañan.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 Y acá estamos de vuelta y vamos a dejar a un lado los poetas y todas esas cosas que venimos haciendo. Y nos vamos a ir a lo popular. Pero para ir a lo popular, me traje dos notables, dos expertos en la materia. Elu, ¿cómo estás? Gracias por venir. Me viene a hacer el aguante cuando me abandonan. esto Este programa está dedicado a la licenciada en casi todo, que se baja del barco cada vez que puede. Y... A mi amigo, tengo un amigo se llama el Matador, que es muy gallina, es muy gallina, es el único efecto que tiene, eh, pero que le gusta mucho el fútbol y las historias y los relatos, le vamos a dedicar el, el programa a él. Y tengo acá, a mi izquierda, a otra gallina. ¿Cómo andas, Juancito? ¿Todo bien? Gracias Hola, por la invitación. Hola, Seba, gracias, gracias por estar acá. Bueno, estoy con él, Luis Seba, dos notables en literatura y, y, y fútbol. Eh... Vamos a hacer literatura y, y deporte, en realidad, y vamos a intentar hablar un poco de cómo la, la, el deporte y lo popular irrumpe en un mundo totalmente ajeno como la literatura, y donde eh, por mucho tiempo estaba mal, y se sigue discutiendo, está mal hablar de algo popular en la literatura, que es para pocos. Eh, pero bueno, nosotros trajimos un par de autores, un par de historias, vamos a intentar hablar sobre, sobre esto. Eh, y bueno acá estamos con Elu y con conservaba los notables los notables que espero que vengan de vuelta ¿no? que no vengan solamente cuando cuando no está la licenciada pero bueno yo eh, arranco yo eh, yo llegué a la literal a, a, a los relatos de fútbol por el gordo soriano eh, yo soy fanático del gordo soriano y el gordo soriano es uno de los pocos autores que Quiso ser futbolista antes que, que, que autor, ¿no? Él jugaba de 9 en, en, en equipos chicos, no hacía gole a nadie, el gordo. Y, y bueno, llegó y armó unos relatos de, de fútbol que, que lo vamos a estar ahí leyendo un poco, nos vamos a ir leyendo eh, a, al gordo. Pero bueno, eh, el hubo... ¿Cómo llegaste a, a, a la literatura y el fútbol? ¿Con qué autor diste? ¿Qué, ¿Qué has leído? Bueno, en principio, Juancito, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que un gustazo volver a esta radio, a la hermosa Radio Nauta. Usted ya ha estado aquí. Sí, sí, he pasado por este estudio magnífico, unas lindas anécdotas que me vienen en estos momentos. Así que muchísimas gracias por eso. Y en relación al fútbol y literatura, mira yo... De pequeño, la verdad que no tuve mucho acercamiento, pero sí más de grande. Ya cuando cuando me vine a estudiar acá a la facultad eh, y entré a la, en la facultad de Perio, periodo Deportivo hice, eh, bueno, ahí sí me metí de lleno con la literatura y el deporte, principalmente en la relación entre el fútbol, lo popular y, y la literatura, con uno de los mayores exponentes que tenemos en el país, sin duda, que es el Negro Fontana Rosa, Eh, si bien yo a Fontana, a Fontana Rosa ya lo tenía, porque mis viejos eh, han sido mucho, bastante lectores de, de Isidoro, claro. eh, una de las mejores creaciones del negro, bueno, lo descubro recién cuando vengo acá a La Plata y, y me adentro en esas historias que son magníficas. Claro, porque hay muchos que, que llegaron a Fontana Rosa por la historieta, por Buggy el Aceitoso... Eh, porque él dedicó muchos años de su vida, a Buggy el Aceitoso lo hizo durante 10 años, a Isidoro durante 30, entonces todo el mundo... Y cuando llegaron a los libros y a los cuentos de Fontana Rosa, que es, la mayoría son cuentos de humor y nostalgia, si se quiere, pero más humor, eh, decían, ah, además escribe, él contaba que siempre le decían eso, ah, además escribí, sos escritor, sí, siempre fui escritor, porque era guionista guionista de, de historieta. Pero sí, el Negro Fontana Rosa, uno de los grandes referentes. ¿Te acordás eh, qué cuento leíste primero, a cuál llegaste? Eh... En, en verdad no recuerdo a cuál llegué primero, eh, pero sí, sí sí me atrapó con Isidoro, me atrapó muchísimo con la, la figura del gaucho y todo lo que representaba Eh, también está esta figura popular y del campo. Y bueno, después una vez acá ya en, en la facultad adentrarme en, en el fútbol, yo en ese momento también bastante fanático del fútbol, hincha de River, como, como o, Seba, o mi como compañero, mi amigo. A Eh, así que bueno, me metí por ese lado y la verdad que el negro te atrapa, es atrapante Y ahí es donde demuestra también su gran fanatismo por el canalla, por Rosario Central No podía despegarse de Rosario Central Y se va por acá, bueno, hoy estuvimos ahí chusmeando Vino vino antes Seba y estuvimos chusmeando unos relatitos ahí de, de fútbol, ¿no? ¿Qué relación tenés con el fútbol? Eh, ¿Con la literatura...? Y quizás más relación con el fútbol que con la literatura, podría ser. Es un fanático empedernido. Es, es más grande la, la relación con el fútbol, con, con River, más que nada con, que con la literatura. Pero bueno, siguiendo acá lo que decía Elu, también yo me encontré eh, en algo así, pensando literatura-fútbol fusionado, con el negro Fontana Rosa, con eh, el viejo con árbol, en el, cuando lo daban en Canal Encuentro, El co los cortos los, los cortos, cortos de canal encuentro canal compra... encuentro es un, un, un segmento de cortos vinculado a todos los, a todos los cuentos de fontana rosa y el viejo y el árbol es es un buen cuento es... con brandoni de protagonista Sí. y la verdad que cuando lo vi pensé que era la clara la clara explicación que le tenés que dar quizás que le pueda llegar a, dar a alguien que, que no sabe lo que es el fútbol que con eso se lo puede llegar a explicar me parece Claro, porque, sí, es verdad, ahí está, creo que el negro da una definición sobre el fútbol en ese cuento, ¿no? pues Bueno, contemos un poco la, la temática, es un picado de barrio, ¿no? Sí, sí, sería más de pensarlo como un... Una liga barrial, barrial regional, ahí de amigos, de, de, como claro, de... Claro, de, de, de gente grande, quizás. Claro, de gente grande, uno se lesiona, ¿no? Se lesiona, se rompe. Se rompe, y fuera cae afuera de la cancha cuando cae afuera de la cancha se encuentra acá con un, un señor sentado bajo un árbol y se le acerca acá el, el muchacho que se, que se rompió y el, el señor se encontraba escuchando la radio y le pregunta si está escuchando a central córdoba se sí. le dice no música a ah, algún un, unos un tanguitos un tanguito le pregunta No, no, música clásica le dice. Qué a ver, Ahí ya te, te, te pinto una imagen no Sienta a un tipo que está mirando Un partido de pataduras porque qué un partido de pataduras? Veteranos veteranos Y el chabón está escuchando música clásica Mientras mira un partido de fútbol Es genial ¿Cómo y, es el título del cuento? El viejo y el árbol ahí va Es un cuento bien cortito Y después, eh, ¿cómo sigue la cuestión? Bueno, y acá el, el jugador roto le pregunta a ver si le, si le gusta el fútbol o no. Y dice que le comenta como que ellos, los jugadores entre ellos, joden que él es uno de los únicos hinchas que tienen él y alguno de los hijos de los jugadores que va. Y él le empieza a hacer una analogía entre el arte y el fútbol. A través de lo que va mostrando el partido, en ese momento, empieza a describir distintas facetas del arte Y bueno, y el final, no sé si lo podemos... No, lo, lo guardamos, pero claro. en ese final de, está la clave. de ese cuento está la explicación de lo que de lo que es el fútbol. Una definición de lo que es el y, fútbol. Y quizás, más que nada, el fútbol acá en Argentina podría ser, me parece. Quizás que en, en otros lugares, no sé si sí, podemos llegar porque, algo tan así. Bueno, después hemos estado charlando sobre otro cuento, eh, que es El hombre que murió dos veces... Que es otra rama del fútbol, ¿no? La parte maligna del fútbol. Porque esto, si se quiere, es lo que se conoce como el folclore. El negro Fontana Rosa, creo que es... Eh, y el gordo Soriano, los que exponen el folclore, ¿no? Bueno, esto de, de ir a la cancha y apasionarse y dale. Y, y ese grado de enfermedad y, y esa forma de, de disponer tu esperanza a 11 tipos que no conocés. Porque al final es eso, decir... Bueno, mi felicidad depende de estos 11 tipos que yo no conozco. Y es rarísimo. La felicidad y cómo vas a ir el, el, el lunes al trabajo... Es... O al colegio, o a la facultad, como Tal sea. Tal cual. Que... Fontana Rosa creo que es el máximo referente de eso. De explotar eso. Después Soriano es más de la anécdota... Y más de la nostalgia. Pero el cuento este de Villoro, el hombre que murió dos veces... Eh, cuenta la historia de, de, del arquero de, de brasil de los 50 que se come el gol en la final del mundo en el Maracanazo con uruguay y, y cuenta que es el hombre que murió dos veces fue pues ese tipo se murió ese día fastigado hasta el día de su muerte y es más ganó después de eso ganó campeonato con el vasco de dama y pero no fue al momento de su muerte no fue Nada, nah, fueron 30, nada. 30 personas Una herida una herida que quedó para es siempre Es un tipo que, que malvivió Después de ese error Malvivió toda su vida hasta que murió de viejo Y esa también es otra parte Muy cruel De, de lo que es el fútbol En, en Latinoamérica, en Argentina Pero bueno eh, No todo fútbol. de fútbol Ahora en un ratito nos vamos a centrar En, en, en dos Semibiografías que hemos traído, de, de los máximos exponentes de esto, pero en el medio también eh, la literatura argentina tiene un, un roce extremo, tiene eh, muchos cuentos eh, vinculados al boxeo, que es como el otro gran deporte, la otra gran pasión. Y, y hubo un fanático enfermo del boxeo, que era Cortázar. Cortázar llegó, eh, trabajaba de comentarista de boxeo en su momento lo mm -hmm. echaron por el acento, pues dice cómo un tipo va a comentar pelea de boxeo en en México, en Argentina con acento francés, no existe, no existe, lo claro. echaron a la mierda. No lo tenía, sí, mira. Pero miren, le voy a leer el comienzo de un cuento. El comienzo de un cuento que se llama Torito, que es un cuento muy muy popular de Cortázar y le voy a contar la historia que va por detrás. ¿Qué le vas a hacer, Ñiato? Cuando estás abajo todos te fajan, todos, che, hasta el más maula, te sacuden contra las sogas, te encajan la viaba, andá, andá, ¿qué venís con consuelos vos? Te conozco, mascarita, cada vez que pienso en eso, salí de ahí, salí, vos te creés que, que yo me desespero, lo que pasa es que, No doy más aquí tumbado todo el día, pucha, que son largas las noches de invierno. ¿Te acordás del pibe del almacén? ¿Cómo lo cantaba? Pucha, que son largas, y es así, ñato. Más largas que esperanza de pobre. Fijate que yo, a la noche, casi no la conozco, y venir a encontrarla ahora. Siempre a la cama temprano, a las nueve o a las diez. El patrón me decía, pibe, andate al sobre. Mañana hay que meterle duro y parejo. Una noche que me le escapaba, era una casualidad el patrón. Y ahora todo el tiempo así, mirando el techo. Ahí tenés otra cosa que no sé hacer, mirar para arriba. Todos dijeron que me hubiera convenido. Que hice la gran macana de levantarme a los dos segundos. Cabrero, como la gran flauta. Tienen razón. Si me quedo hasta los 8 no me agarra tan mal el rubio. Así arranca el cuento Torito de Cortázar. Que para hacerla rápida, eh, Torito no es un personaje que, que, que crea Cortázar. Torito es es, real. es justo Suárez. Eh, el Torito de Matadero fue un boxeador de los años 30 campeón argentino que estuvo una gloria que venía de la pobreza extrema como suele pasar y de golpe a pelear en Estados Unidos y y él tuvo un mal andar en sus últimas peleas pierde una pelea clave que esto es lo que hablábamos recién del arquero Brasil uh -huh. pierde una pelea clave y queda como maldito ¿no? él hizo todo el camino llegó a pelear a Estados Unidos le va mal se tiene que volver derrotado pero él peleó ya con tuberculosis él no lo sabía Vuelves enferma, se va al interior, los cuidan unas monjas. Y lo que hace Cortázar es meterse en el papel de Torito y narrar en primera persona sus últimos momentos. ¿No? Hace todo este rejunte, este recuerdo de, de ciertas peleas y de, ay, si me quedaba dos segundos más capaz que terminaba la pelea. Y da, y hace todo este devenir en desgracia que tiene Torito y su muerte. El Torito Matadero existió, murió en la pobreza, como decía, cuidado por unas monjas. Eh, cuando lo van a llevar al cementerio de Chacarita, que lo traen al interior, la gente interrumpe, se roba el cajón y se lo lleva y lo vela al Luna Park, un ídolo popular. Y acá está el fanatismo que hablábamos recién con Seba, ¿no? de, que se da el fútbol, pero también en, en la época anterior nuestros ídolos populares estuvieron en el boxeo. Sí, siempre muy relacionado al deporte también, ¿no? Como ese canal, ese lugar para también trascender. Claro, y para, para salvarte, para salir. La esperanza está ahí, ¿no? En, en tener cierto talento y llegar a salir, como, como pasó con los máximos ídolos populares que hemos tenido, ¿no? Eh, pero bueno, también está el boxeo. Eh, el Negro Castillo escribió El Negro Ortega, que es un gran cuento de boxeo. Pero nos vamos a ir un poco a, a las biografías, si quieren. Que hemos traído acá el, el, el experto, el notable en, en, en cuentos de fútbol. El Elu ha traído, ha traído una biografía. Que, y un cuento, ¿no? Así es, así es, Juancito. Bueno, mucha presión, me parece. Pero, bueno, voy a hablar un poquito del negro Fontana Rosa, Roberto. El negro Fontana Rosa, eh, que nació el 26 de noviembre de 1944 en Rosario, Eh, y siempre siempre llegó a esa ciudad en el corazón viajó por el mundo y, y siempre hablaba de Rosario siempre volvía a sus orígenes a sus historias a la infancia a esas nostalgia que vos que vos nombrabas hoy Juan y, y a la relación del fútbol es la verdad que no se podía despegar de ningún momento en ningún momento de, de su fanatismo por Rosario central por el canallo. inclusive él nunca se fue de Rosario. Él escribía es. para la historieta para Diario Clarín y él vivía en Rosario. Él no precisaba irse de Rosario, un fanático. Sí, sí. Y bueno, antes de cumplir 20 años eh, ya comienza a trabajar, comienza a hacer algunas participaciones eh, en alguna revista. En 1968 publica su primer chiste gráfico en la revista Boom de Rosario y dos años después crea a Boogie, que es una parodia del agente secreto James Bond bueno, algo que, que también eh, va a quedar para siempre sí, y, y va a trascender fronteras y generaciones. Eh, es muy hermoso para, para poder buscarlo y, y leerlo porque Fontana Rosa tiene eso de del chiste rápido, de, del chiste fácil y sencillo para poder llegarle. Y además él trabajó 30 años de hacer eh, un chiste político diario. O sea, eh, todos los días con Inodoro, eh, él tenía que hacer un chiste con lo que pasaba durante 30 años, es un montón. Tal cual, tal cual. Es, es esa genialidad ¿no? de, de poder plantear y poder plasmar lo sencillo, lo fácil, lo popular con la relación de la política, con la relación de eh, cuestiones más profundas, hasta filosóficas también. sí sí, sí. Bajar, ¿entendés? Bajar eh, temas que son difíciles, para poder eh, aprenderlos, para poder eh, captarlos de, de, desde lo popular. Y como decías, eh, bueno en 1970 eh, perdón en 1972 crea a Inodoro Pereira y su perro Mendieta. Claro, y Men Mendieta era un filósofo. Porque si vos leés la historieta, Mendieta era un filósofo. El tipo te tiraba unas reflexiones y él buscaba eh, dejar en ridículo a toda esa idea filosófica todo el tiempo. no Esa idea de... de ...del tipo que te baja una idea filosófica y te quiere resolver la vida... Eh, ...él lo pone en un perro y lo hace sencillo y es genial. Tal cual, es un perro que habla. Ya arrancamos desde ahí. Un perro que habla con, con el gaucho. Y, y describen eh, temáticas en el campo, Inedoro tomando su mate... ...como lo estamos haciendo nosotros en este momento... Y, y también, el perro hablándote de filosofía. Bueno, eso es lo que tenía también el negro Fontana Rosa, ¿no? Sacar eh, del lugar a, a las cosas y presentártelas, pegártelas en la cara. Por eso, justamente, eh, traigo hoy en día un cuento muy hermoso que um, se llama 19 de diciembre de 1971, del negro, y que relata un partido, Rosario Central, Newell's. Eh, eh, nos sorprendiste porque lo charlábamos recién acá con Seba, no lo, no lo habíamos leído este ninguno cuento, ninguno de los dos Sabía de, porque si bien está basado en, en una final real, sí que de 1971 donde gana Central con la palomita de Alto Pedro Poi, 1 a 0 Y bueno, de ahí viene la... Que dicen que tembló todo Rosario con ese gol, ¿no? sí, una locura ¿Cómo está acá? Siento que estamos con Horacio Pagani, el experto no, en un no. fútbol. Falta que se enoje y empiece a gritar, ¿no? su un payaso. ¡Payaso mediático! Así es, así es. Eh, trae este relato que lo saca un poco de la realidad y lo convierte en una historia fantástica. Bueno, como decía, semifinal, Central versus Newell's en el Monumental. Esto no fue en Rosario, entonces eh, debían viajar a Buenos Aires. Este grupo de amigos, este grupo de hinchas del canalla eh, y bueno y quieren ganar, como sea, a toda costa necesitan ganar necesitan ganarle a Newell, a la lepra ahí está el fanatismo, ¿no? enfermo sí. que hablamos recién siempre, siempre no no no se pueden permitir eh, perder contra la lepra y en Rosario es como una, una ley es una ley ahí, es... y sí, sí la verdad que es, es increíble el fanatismo que se vive en Rosario creo que se multiplica, ya hablábamos de acá en Argentina pero ahí en Rosario es como que es, se respira Se respira el es, le... es el clásico más pasional, ¿no? Y más enfermizo, ¿no? Esto de no con, encontrar explicación. Esto de depositar tu esperanza, tu felicidad. Tu, en un tipo que no conocés, que no sabés cómo se levantaron y no sabés qué problema tienen. y es Solo te importa que vayan y, claro, y ganen. ¿viste? Es como... Es, es, es, sos dueño de esa gente. Es una locura. Así es, trasciende generaciones, familias. puede llegar a romper familias también. Sí, Eh, bueno, cuestión que este grupo de amigos eh, empieza a ver qué hacer para que Central gane. Y hay, hay una relación, una representación de fe en el fútbol que es la cábala. Entonces sí. empiezan a idear una cábala. Y bueno, y a ver qué hacemos. Y vos donde estuviste en la cancha la última vez que ganamos. Y bueno, vos estuviste acá, vos estuviste allá. Respetemos esto, llevemos la misma ropa, no, no, no fallemos. Tenemos que ganar. Bueno, empezaron a hablar con, con las señoras del barrio, empezaron a hacer brujerías, toda la semana pensando cábalas para ganarle a la lepra. Claro, y ahí hay una relación enorme que esto le, se lo he escuchado decir a Juan Villoro, por ejemplo, del de, de fútbol con, eh, con la literatura. no Este hecho de, bueno, busquemos cábala contame cuándo. Eh, qué tenías puesto, qué estabas haciendo cuando le ganamos tal. Y ahí termina, aparece el relato, el fútbol como relato, ¿no? En forma literaria, total, porque todo es una anécdota que se cuenta, se cuenta y se cuenta y se cuenta y se cuenta y se cuenta y así nació la literatura, de boca en boca, ¿no? Alrededor del fuego en ese tiempo y acá pasa en un bar, en la cancha, en la esquina, y al final el fútbol termina siendo relato puro, porque después de un partido... ¿Qué hacen? Hablan, relatan el partido vuelven a charlarlo Lo que pasó, lo que no Queda la anécdota del partido Y el fútbol termina siendo un hecho totalmente literario Y acá está eso De ir a buscar la historia Que nos hizo ganar esa vez Así es, hay descripción Hay expresión Hay interpretación de una escena Eso es la literatura Y eso está en lo popular eh, Por más que uno no sea un gran lector Lo puede hacer, puede escribir, puede interpretar Y justamente este grupo de amigos estaba buscando en sus anécdotas, en su memoria, la cábala, la mejor cábala para ganarle a la lepra. Y recuerdan que uno de sus amigos, el hijo del viejo Casale, les había comentado que el viejo nunca había perdido contra Nules cuando estuvo en la cancha. Y eso era algo magnífico, no lo podían creer. Es más, dudaban, decía este viejo mentiroso, nos está chamullando... No puede ser, o no, o no fue nunca a la cancha o nos está chamullando. Entonces eh, deciden ir a buscarlo al viejo. Ya está, no queda otra, hay que ir a buscarlo al viejo, hay que llevarlo a la cancha. Hay que hacer eso. Bueno, van este grupo de amigos, lo buscan al viejo, tratan de esconderse de la mujer y de la hija del viejo porque no le tenían mucha confianza a los chicos. Y le empiezan a comentar, le empiezan a armar todo el cuento, toda la historia al viejo que necesitaban que esté ahí. ¿Pero qué pasa? El viejo le dice, no, no, muchacho no puedo ir, no me hablen de Central porque me hace mal el me hace corazón. Mal, no. Me hace mal el corazón. Y el corazón es algo que se pone mucho el hincha en esta relación del fanatismo del fútbol. ¿Qué pasaba con el viejo? Le había dado un bobazo, había tenido un infarto en un partido hace dos años en un eh, en un Central Nubles y casi se muere. Estuvo muerto un par de segundos, lo salvaron, los hinchas le hicieron respiración boca a boca, lo salvaron en la cancha ¿qué pasa? el viejo no podía pisar más una cancha de fútbol no podía escuchar la radio no podía acercarse a nada, a ningún relato a ningún grito, nada de la cancha y el viejo se estaba muriendo en vida se estaba muriendo sí. en vida así que bueno, con, con todo eso intentan convencerle le, le, le inventan historias le dicen que el gobierno ya había arreglado el partido para que la gente esté feliz Y el viejo no no torcía el brazo, no, no, había caso. No, no había caso, no había caso, no puedo, no puedo, el médico me dijo que no, la voy a quedar ahí, decía el viejo, bueno, se toman un sinsano, y, y ellos lo ven y dicen, ah, este viejo está perfecto, entonces le dicen, mira mira cómo está, estás 10 puntos, tenés para rato. Bueno, no había caso, no había caso. Así que se van, un poco desilusionados, pero eh, no, no perdían, no perdían la fe, la esperanza. Así que esa noche salen al boliche y empiezan a armar la historieta. Entonces dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya está, lo secuestramos. No, se secuestran el viejo. Corta la bocha. Así es. Así que lo piensan, idean el plan, dice, a este, este viejo lo, lo secuestramos. y Perdón, ¿permito leerme un, un fragmentito? Por favor. Dice, fue cuando decidimos lo del secuestro. Nos fuimos al boliche y esa noche lo charlamos muy seriamente. El Dani decía que no, que era una barbaridad. Que el viejo se nos iba a morir en el viaje o en la cancha. Y después se iba a armar un quilombo. Eh, íbamos a terminar todo en cana. Y además de eso, sería casi un asesinato. Bueno. Entonces, se llevan ahí, al viejo. Claro, ahí están ideando todo el plan. Y, y bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para engañarlo? Porque claro, el viejo le dice, yo no puedo escuchar la radio. Yo no puedo escuchar los bocinazos de la gente. Yo me voy al campo de mi hermano, que queda a varios kilómetros acá de la ciudad, así no escucho nada, me quedo ahí la mañana tranquilo. Bueno, entonces dicen, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, llaman al Rulo, uno de sus amigos que maneja un colectivo de línea, dicen le cuentan toda la historia, al Rulo dice, sí, vamos para adelante. Así que agarran, van con el colectivo, meten un par de monos, nada de bandera, nada de colores, ustedes son pasajeros del colectivo. Listo. Así que, bueno, pasan 5 de la mañana, lo pasan a buscar al viejo. El viejo se sube convencido de que está yendo al, al campo del hermano. Se toma el bondi como un bondi de línea. Se está yendo al campo del hermano, ¿viste? Ahí tranquilo. Bueno, cuestión que estaban todos los muchachos adentro. Estaban los, los chicos haciéndose los dormidos ahí atrás. Y empiezan el viaje. Bueno, el viejo queriendo sacar charla. Ninguno le decía nada. No podían pisar el palito. Y se van, y se van. Y bueno, hasta que en un momento empiezan a salir de Rosario, agarran autopista y se van para Buenos Aires. el viejo <ríe> empezó a dudar. Claro. Esto cuando... no es el campo de mi hermano. Claro, ¿qué pasó acá? Bueno, y van a, y van a la cancha, van a la cancha. Y el viejo no lo podía creer. Le empieza a llorar los ojos. Empieza a latir un poquito más fuerte el corazón. No. Palpitaciones. Pero una sonrisa de oreja a oreja. Déjenmelo ahí, vamos a meterle suspenso. Vamos a meterle suspenso Vamos a ir a escuchar un tema Que ha elegido acá el compañero Que no tiene nada que ver con la temática Por suerte ¿Por qué eligió esta canción usted? Se me vino, Se me vino y, y La quiere dedicar algo sí. Aproveche, es un gran sí, sí, momento sí, sí. Se la voy a dedicar al Lauti Que seguramente nos está escuchando Un hincha de boca No hay duda que nos esté escuchando El tema es Hasta la raíz De Natalia Lafourcade Vamos ahí Voscampos de espinas del lo profundo del corazón en la noche sigo sembrando sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo cuando escribo tu nombre en la arena blanca confundo azul cuando miro el cielo a forma cruel que una nube gris aparezcas tú una tarde su una alta loma mira el pasado sabes que no te olvidaré Hoy es 11. Radionauta cumple 10 años de comunicación comunitaria alternativa, popular y autogestiva. Acércate a Lola Vázquez y festeja con nosotros. Cena, baile, bingo, juegos y premios. Presenta Noche Nacha. DJs Lobo, Celia Alba y Tiniola. Acompañan las delicias de la cocina latinoamericana. Les esperamos en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Podés reservar tu cena escribiéndonos a nuestro Instagram. Narrando con calma el caos. Radio Nauta, 10 años ocupando el aire. Carué Taller NP Pintura de Néstor Paliota Reparación y pinturas del automotor polarizados, pulidos, cambio de parabrisas. Fue redón 754 Carué. Si se te abolló, ¿se te rayó el auto? Taller NP, pintura de Néstor Paliota. Reparación de pinturas del automotor por si te agarró el granizo. Polarizados, pulidos, cambio de parabrisas por si andás medio flojo de vidrio. Berredón 754. Berredón 754. Carué. Todos duermen. Alguien pasa y mira el lugar donde duermen. Andan entre el sueño y el alba.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 Bueno, y acá estamos de vuelta con Los Notables, que se están riendo de mis excelentes publicidades. Linda, linda. No, Hermosa. Una, una calidad impresionante. Bueno, estamos acá con Los Notables. Eh, remáteme la historia sin contar el final, que vayan a leer el cuento. Alerta spoiler. No. no, no, no vamos a contar el final. Les recuerdo a toda la gente que nos están escuchando por radioinauta.com.ar en la 106.3... 19 de diciembre de 1971 se llama este cuento extraordinario al negro Fontana Rosa. Vayan a buscar el final. ¿Qué pasa con el viejo Casal? Están en la cancha, Newel Central, semifinal en el Monumental, el viejo que ya no le daba más el bobo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasará? ¿Qué, ¿Qué pasará? pasará? ¿Qué pasará ahí? Vos te morí Sí. sí. Vos te morís, amigo. Sí, sí, qué se va a hacer. Es eh, fútbol, es eh, fútbol, <risa> es eh, fútbol, fútbol. fútbol. Bueno, y hablando, bueno, vayan a leer el cuento, ¿no? Y hablando de leer el cuento, voy a hacer un, un breve repaso de, de títulos de cuentos que, que estaría bueno ir a leer porque están zarpadísimos. Bueno, del negro Fontana Rosa yo eh, marqué, usted no me lo va a creer, que es la historia de un cazatalento que va por el interior del país reclutando pibes y un día se encuentra con un pibe que trata la pelota como a un perro, le chifla y la pelota viene, se vuelve loco, sigan esa historia. Eh, lo que se dice un jugador de fulbo, que es otro cuento que relata la, la historia de un zaguero central, un 2. ¿Así, fulbo? Fulbo, totalmente lírico, el tipo no le gustaba cabecear, no le gustaba tirarse al piso y jugada de 2, vayan a, a leer ese cuento el eh, jefe nos alcanza la pelota un cuento muy breve de que habla qué se tiene que hacer a la hora de, de alcanzar una pelota a un pibe que te pide la pelota eh, El viejo y el árbol cuento que trajo acá el notable Sebastián y Sembranzas deportivas que es como un rejunte de cosas copadísimas de Juan Villoro el hombre que murió dos veces y tiene su libro de cuento que se llama Dioses redondos Y balón dividido. De Eduardo Galeano, el fútbol a sol y sombra. Hace también una radiografía política del fútbol. De Sacheri, que tiene muchos cuentos eh, buenos de fútbol. Una sonrisa exactamente así. Un tipo pasa por un bar, ve una chica, entra y le cuenta el maracanazo. ¿No? Este partido que hablábamos de, del arquero Brasil. La final que le gana Uruguay en el Mundial 50 a Brasil. Bueno, él se la va a relatar a esa chica y le va a contar las sonrisas no eh, Un verano italiano, cuenta el Mundial 90, en los ojos de un adolescente enamorado de una chica. Eh, no me podemos pedir mucho más a Jerry. ¿eh? Eh, un viejo se pone de pie, fútbol y dictadura. Eh, por achaval nadie da dos mangos, es un gran cuento. Es un pibe que ninguñaban en la escuela eh, por ser malo jugando al fútbol. Y años después pasa una cosa que hay que leerla. Y de Soriano, Gallardo Pérez referí, escándalo en el fútbol, hermoso. Partido arreglado y el chabón entra y hace el gol. Y lo que pasa después es alucinante. Perdón, bueno, Juancito, me acordé de Sacheri y de Messi es un perro. Messi es un perro. Ese está buenísimo. Un cuentazo, un cuentazo. Eh, que está relatado, eh, yo no me acuerdo si es de Sacheri o de Cassiari, de uno de los dos es, no me acuerdo Sacheri, bien, me creo que es de Sacheri. Eh, y primeros amores que, que el gordo Soriano Cuenta cuando hizo su primer gol importante Y la primera vez Que hizo el amor con su novia de la adolescencia Cuentos hermosos Que hay que ir a leer eh, Le agradezco a los notables ¿Algo más que agregar? No, no yo Ah, por, bueno, vos te querías no, la no, mierda No, no, pocas palabras. pocas palabras Un tipo de radio con pocas palabras Está bien, está bien, a veces son necesarios. Sí, Un claro. detallecito nada más, eh, una imagen ahí que vamos a dejar también y que seguramente la han visto en la casaca, en la camiseta de central, el canalla, que es esa representación, esa imagen que creó, esa mascota que creó el negro Fontana Rosa... Sí. Eh, que seguramente la han visto, que es un hincha con, con la manito levantada acá arriba, sí. como gritando, ¿viste? Esa figura del hincha, que quedó plasmado para siempre en la casaca. Fue una creación, una mascota que creó el negro Fontana Rosa en el 2007, eh, un tiempito antes de morirse. Él se muere el 19 de julio de 2007, a los 62 años, y que, que bueno quedó para siempre en la camiseta y en el corazón de los hinchas canallos. Hermoso. Muchachos, muchas gracias, en serio, por venir a hacer el aguante. La hemos pasado bien. Eh, un saludo a la licenciada en casi todo, que pegó el faltazo. Y nos leemos la semana que viene a las 13, miércoles a las 13. Eh, mañana, cumpleaños de la radio, tan, todos invitados a la fiesta. A las 7 de la tarde, no, la, si era la mañana no venía. ¿Cuántos fiesta, años? Fiesta, fiesta, gritan. 10 años! 10 años! años. Ja, bueno, todos invitados al, al cumpleaños de, de la radio mañana. Y nos vamos a ir leyendo un cuentito que a mí me gusta mucho que es el penal más largo del mundo del Gordo Soriano, un cuento bellísimo. Pero antes vamos a escuchar un tema que trajo usted, compañero. Así es. Bueno, Juancito, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a Radio Nauta y muy feliz cumple para mañana. Traje de Calliope Family, una banda rosarina, relajado espectacular vamos con eso plicar en secuencia ilícita me fui del barrio pero ahí nació mi crítica con tan antitípica como un par de violencia que tan antes de la física o que miedo a crítica nunca estuviste solo entre chanto de la vida con champildas nos ha tocado crecer entre criatura carnivora y yo no me voy a cosificar Nacimiento helico, crea un arma pacifica Evo que la crítica Tu parte en base a mi caracteristica de bienestar Tu acción parte en base a mi caracteristica de bienestar Yo no sé que mea la pasó Si la música me salvó o me enterró Aceleradores, mi sistema cardiaco Empuja que revele lo mejor que hayan mi saco Flopido maniaco, las manos como una atraco Multiplica en el trabajo que un empujo desde abajo Del contrario te lo saco Tengo el polio rato, el mismo se basa en talento Y no en estrellato, no quiero hablar de cifras no es parte del trato, gite y mate mi música En momentos no tan grato Tau pagantik prezioa de un injusto asesinato No me hagan preguntas si en que estoy trabajando La vision la perdieron si me quieren ver caer Me miran bien escena y shopper balan en la red Ok ma bro Yo no se sé que miedo paso Si la música me salvó, me enterró eso, yo lo que digo de la puerta de la casa de dios Que so... nada será tuyo salvo unir hacia dónde no hay dónde el cielo entre los durmientes lugar de experiencia El penal más fantástico del que yo tenga noticias se tiró en 1958 en un lugar perdido del Valle de Río Negro, en Argentina. Un domingo por la tarde en un estadio vacío. Estrella Polar era un club de billares y mesas de baraja, un boliche de borrachos en una calle de tierra que terminaba a la orilla del río. Tenía un equipo de fútbol que participaba en el Campeonato del Valle, porque los domingos no había otra cosa que hacer, el viento arrastraba la arena de las bardas y el polen de las chacras. Los jugadores eran siempre los mismos, o los hermanos de los mismos. Cuando yo tenía 15 años, ellos... Tendrían 30 y me parecían viejísimos. Díaz, el arquero, tenía eh, eh, casi 40. Y el pelo blanco que le caía sobre la frente de indio araucano. En el campeonato participaban 16 clubes. Y Estrella Polar siempre terminaba más abajo del décimo puesto. Creo que en 1957 se había colocado en el... Décimo tercer lugar y volvían a sus casas cantando, con la camiseta roja bien doblada en el bolso porque era la única que tenían. En 1958 empezaron ganándole 1 a 0 a Escudo Chileno, otro club de miseria. A nadie le llamó la atención eso. En cambio, un mes después, cuando habían ganado cuatro partidos seguidos y eran punteros del torneo, en los doce pueblos de Valle, empezó a hablarse de ellos. Las victorias habían sido por un gol, pero alcanzaban para que Deportivo Belgrano, el eterno campeón, el de Padini, Constante Gauna y Tata Cardiles, quedara relegado el segundo puesto, un punto más abajo. Se hablaba de estrella polar en la escuela, en los ómnibus, en la plaza, pero nadie imaginaba todavía que para, para el término del otoño tuvieran 22 puntos contra 21 de los nuestros. Las canchas se llenaban para verlos perder de una vez. Eran lentos como burros y pesados como roperos, pero marcaban hombre a hombre y gritaban como marranos cuando no tenían la pelota. El entrenador un tipo de traje negro bigotitos recortados, lunar en la frente y pucho apagado entre los labios, corría junto a la línea de toque y los asusaba con una vara de mimbre cuando pasaban por su lado. El público se divertía con eso y nosotros, que por ser menores jugábamos los sábados, no nos explicábamos cómo ganaban si eran tan malos. Daban y recibían golpes con tanta lealtad y entusiasmo que terminaban apoyándose unos sobre otros para salir de la cancha mientras la gente les aplaudía el uno a cero y les alcanzaban botellas de vino para refrescarse y, y refrescadas en la tierra húmeda. Por las noches celebraban en los prostíbulos de Santa Ana y la gorda Leticia se quejaba de que se comieran el resto de pollo que ella guardaba en la heladera, eran la atracción y en el pueblo se les permitía todo. Los viejos los recogían de los bares cuando tomaban demasiado y se ponían pendencieros. Los comerciantes les regalaban algún juguete o caramelos para los hijos y en el cine las novias se les consentían caricias por encima de las rodillas. Fuera de su pueblo nadie los tomaba en serio, ni siquiera cuando le ganaron Atlético San Martín por 2 a 1. En medio de la euforia perdieron, como todo el mundo, en barda del medio. Y al terminar la primera rueda dejaron el primer puesto cuando Deportivo Belgrano los puso en su lugar con 7 goles. Todos creímos entonces que la normalidad empezaba a restablecerse pero el domingo siguiente ganaron 1 a 0 y siguieron con su letanía de laboriosos, horribles triunfos y llegaron a la primera con apenas un punto menos que el campeón. El último enfrentamiento fue histórico por el penal. El estadio estaba repleto, los techos de las casas vecinas también. Todo el mundo esperaba que Deportivo Belgrano Repitiera los siete goles de la primera rueda. El día era fresco y soleado y las manzanas empezaban a colarse en los árboles. Estrella Polar trajo más de 500 hinchas que tomaron la tribuna por asalto y los bomberos tuvieron que sacar las mangueras para que se quedaran quietos. El referí que pitó el penal era Herminio Silva, un epiléptico que vendía las rifas del club local y todo el mundo entendió que se estaba jugando el empleo cuando a los 40 minutos del segundo tiempo estaban uno a uno y todavía no había cobrado el penal por más que los de Deportivo Belgrano se tiraran de cabeza en el área de Estrella Polar y dieran volteretas y malabarismos para impresionarlo. Con el empate el local era campeón y Herminio Silva quería conservar el respeto por sí mismo, y no daba penal porque no había infracción. Pero a los 42 minutos, todos nos quedamos con la boca abierta, cuando el puntero izquierdo de Estrella Polar clavó un tiro libre desde muy lejos y se pusieron arriba dos a uno. Entonces sí, Herminio Silva pensó en su empleo y alargó el partido hasta que Paladín entró al área y ni bien se acercó un defensor, pitó. Ahí nomás y un pitazo estridente, aparatoso, y sancionó el penal. En ese tiempo, el lugar de ejecución no estaba señalizado con una mancha blanca. Había que, que contar doce pasos, doce pasos de hombre. Herminio Silva no alcanzó siquiera a recoger la pelota, porque el lateral derecho de Estrella Polar, el colo Rivero, lo durmió de un cachetazo en la nariz. Hubo tanta pelea que se hizo de noche y no hubo manera de despejar la cancha ni de despertar a Arminio Silva. El comisario, con la linterna encendida, suspendió el partido y ordenó... disparar al aire. Esa noche, el comando militar dictó estado de emergencia o algo así y mandó a enganchar un tren para expulsar del pueblo a toda persona que no estuviera allí. Según el Tribunal de la Liga, que se reunió el martes, faltaba jugarse 20 segundos a partir de la ejecución del penal. Y ese match, aparte, entre Constante Gauna, el yoteador, Y el Gato Díaz, al arco, tendría lugar al domingo siguiente en el mismo estadio y a puertas cerradas. De manera que el penal duró una semana y fue, si nadie me informa lo contrario, el penal más largo de la historia. El miércoles faltamos al colegio y no fuimos al pueblo vecino a curucear. El club estaba cerrado y todos los hombres se habían reunido en la cancha entre las bardas. Formaban una larga fila para patearle penales al gato Díaz y el entrenador de traje negro y lunar trataba de explicarles que esa era la mejor manera de probar al arquero. Al final todos tiraron su penal y el gato atajó unos cuantos porque le pateaban con alpargatas y zapatos de calle. Un soldado bajito callado que estaba en la cola Le tiró un puntazo con el borseguí militar y casi arranca la red. Al caer la tarde, volvieron al pueblo. Abrieron el club y se pusieron a jugar a las cartas. Díaz se quedó toda la noche sin hablar, tirándose para atrás el pelo blanco y duro, hasta que después de comer se puso un escarbadiente en la boca y dijo, Constante... La tira siempre a la derecha. Siempre, dijo el presidente del club. Pero él sabe que yo sé. Entonces estamos jodidos. Sí, pero yo sé que él sabe, dijo el gato. Entonces tírate a la izquierda y listo, dijo uno de los que estaban en la mesa. No, él sabe que yo sé que él sabe, dijo el gato Díaz. Y se levantó para ir a dormir. El gato está cada vez más raro, dijo el presidente del club cuando lo vio salir pensativo caminando despacio. El martes no fue a entrenar y el miércoles tampoco. El jueves, cuando lo encontraron caminando por las vías del tren, estaba hablando solo y lo seguía un perro con un rabo cortado. —¿Lo vas a atajar? —le preguntó ansioso el empleado de la bicicletería. —No sé. —¿Qué cambia eso? —preguntó. —Que nos consagramos todo, gato. Les tocamos el culo a esos maricones de Belgrano. Yo me voy a consagrar cuando la rubia Ferreira me quiera, dijo. Y silbó al perro para volver a su casa. El viernes la rubia Ferreira estaba atendiendo la mercería cuando el intendente del pueblo entró con un ramo de flores y una sonrisa ancha como una sandía abierta. Esto se lo manda el gato Díaz. Hasta el lunes vos decís que, que es tu novio. Pobre tipo, dijo ella con una mueca y miró las flores que habían llegado de Neuquén por el ómnibus de las diez y media. A la noche fueron juntos al cine. En el entreacto, el gato salió al hall a fumar y la rubia ferreira se quedó sola en la media luz, con la cartera sobre la falda, leyendo cien veces el programa sin levantar la vista. El sábado a la tarde, el gato digas, Pidió prestadas dos bicicletas y fueron a pasear a la orilla del río. Al caer la tarde la quiso besar, pero ella dio vuelta la cara y dijo que el domingo a la noche, tal vez después que atajara el penal, en el baile. Y yo como... ¿Cómo sé? Dijo él. ¿Cómo sabes que Si me tengo que tirar para ese lado. La rubia Ferreira lo tomó de la mano y lo llevó hasta donde habían dejado las bicicletas. «En esta vida nunca se sabe quién engaña a quién», dijo ella. «¿Y si no lo atajo?», preguntó él. «Entonces quiere decir que no me querés», respondió la rubia, y volvieron al pueblo. El domingo del penal salieron del club veinte camiones cargados de gente. Pero la policía los detuvo en la entrada del pueblo y tuvieron que quedarse a un costado de la ruta esperando bajo el sol. En aquel tiempo y en aquel lugar no había emisoras de radio ni forma de enterarse de lo que ocurría en una cancha cerrada, de manera que los de Estrella Polar establecieron una posta entre el estadio y la ruta. El empleado del bicicletero subió a un techo desde donde se veía el arco del Gato Díaz y desde allí narraba lo que ocurría a otra a otro muchacho que había quedado en la vereda que a su vez transmitía a otro que estaba a 20 metros, y así hasta que cada detalle llegaba a donde esperaban los hinchas de Estrella Polar. A las 3 de la tarde, los dos equipos salieron de la cancha vestidos como si fueran a jugar un partido en serio. Herminio Silva tenía un uniforme negro, desteñido pero limpio, y cuando todos estuvieron reunidos en el centro de la cancha, fue derecho hasta donde estaba el colo Rivero que le había dado el cachetazo el domingo anterior y los pulsos de la cancha todavía no se había inventado la tarjeta roja y ermiño señalaba la entrada del túnel con una mano temblorosa que colgaba el silbato al fin la policía sacó empujones al colo que quería quedarse a ver el penal entonces el árbitro fue hasta el arco con la pelota apretada contra la cadera contó 12 pasos y lo puso en su lugar el gato días Se había peinado a la gomina y la cabeza le brillaba como una cacerola de aluminio. Nosotros los veíamos desde el paredón que rodeaba la cancha, justo detrás del arco, y cuando se colocó sobre la raya de cal empezó a frotarse las manos desnudas. Empezamos a apostar hacia dónde tiraría constante gauna. En la ruta habían cortado el tránsito y todo el valle estaba pendiente de ese instante porque hacía 10 años que deportivo belgrano no perdía un campeonato también la policía quería saber así que dejaron que la cadena de relatores organizara a lo largo de tres kilómetros y las noticias llegaran de boca en boca apenas apaseadas por sobresaltos de la respiración Recién a las tres y media, cuando Herminio Silva consiguió que los dirigentes de los clubes, los entrenadores y las fuerzas vivas del pueblo abandonaran la cancha, Constante Gauna se acercó a acomodar la pelota. Era flaco, musculoso y tenía las cejas tan pobladas que parecían cortarle la cara en dos. Había tirado ese penal tantas veces... que volviera a patearlo a cada instante de su vida, dormido despierto. Tantas veces había pateado ese penal. A las cuatro menos cuarto, Herminio Silva se puso a medio camino entre el arco y la pelota. Se llevó el silbato a la boca y sopló con todas sus fuerzas. Estaba tan nervioso y el sol le había machacado tanto sobre la nuca que cuando la pelota salió hacia el arco, el referí sintió que los ojos se le reviraban y cayó de espaldas, echando espuma por la boca. Díaz dio un paso al frente y se tiró a la derecha la pelota, salió dando vueltas hacia el medio del arco y con tanta gauna adivinó enseguida que las piernas del gato llegarían justo para desviar hacia un costado la pelota. El gato pensó que en el baile de esta noche en la gloria tardía y en que alguien corriera a tirar la pelota al córner porque había quedado picando en el área. El petizo Maribeli llegó primero que nadie y la sacó fuera contra el alambrado, pero el árbitro Herminio Silva no podía verlo porque estaba en el suelo revolcándose con su epilepsia. Cuando todo estrella polar se tiró sobre el gato Díaz, el juez de línea corrió hacia Arminio Silva con la bandera parada y desde el paredón donde estábamos sentados oímos que gritaba ¡No vale! ¡No vale! La noticia corrió boca en boca jubilosa. La tajada del gato y el desmayo del árbitro. Entonces, en la ruta, todos abrieron botellas de vino y empezaron a festejar. Aunque el no vale llegara balbuceando por los mensajeros como una mueca atónita hasta que Herminio Silva no se puso de pie desencajado por el ataque no hubo respuesta definitiva lo primero que preguntó fue qué pasó y cuando se lo contaron sacudió la cabeza y dijo que había que patear de nuevo porque él no había estado allí Y el reglamento dice que el partido no puede jugarse si el árbitro está desmayado. Entonces el Gato Día apartó a los que querían pegarle al vendedor de rifas de Deportivo Belgrano y dijo que había que apurarse porque esa noche tenía una cita y una promesa y fue otra vez bajo el arco. Constante Gauna debía tenerse poca fe porque le ofreció tirar el, pena, el penal a, a Padini y recién después... Fue hacia la pelota mientras el juez de línea ayudaba a Herminio Silva a, meter, a mantenerse parado. Afuera se escuchaban bocinazos de festejo y los jugadores de Estrella Polar empezaron a retirarse de la cancha, rodeados por la policía. El pelotazo salió a la izquierda y el gato se fue para el mismo lado con una elegancia y una seguridad que nunca más volvió a tener. Con tanta gauna miró al cielo y después se echó a llorar. Nosotros saltábamos del paredón y fuimos a mirar de cerca a Díaz, el viejo, el grandote, que miraba la pelota que tenía entre las manos como si hubiera sacado la sortija de la calecita. Dos años más tardes, cuando él... Era una ruina, y yo, un joven insolente, me lo encontré otra vez, a doce pasos de distancia, y lo vi inmenso, agazapado en puntas de pie, con los dedos abiertos y largos. En una mano llevaba un anillo de matrimonio que no era el de la rubia ferreira, sino el de la hermana del colo Rivero, que era tan linda y tan vieja como él. Evité mirarlo a los ojos, Y le cambié la pierna. Después tiré de zurda, abajo, sabiendo que no llegaría porque estaba un poco duro y le pesaba la gloria. Cuando fui a buscar la pelota dentro del arco, el gato Día estaba levantándose como un perro apaleado. Bien, pibe, me dijo. Algún día, cuando seas viejo, vas a andar contando por ahí que le hiciste un gol al, al gato Día. Pero para entonces ya nadie se va a acordar de mí. Feliz cumpleaños Radio Nauta, feliz cumpleaños Radio Mandioca. Esto fue el penal más largo del mundo de Osvaldo Soriano. Y aún me atrevo a amar. El sonido de la luz en una hora muerta. El color del tiempo en un muro abandonado. En mi mirada lo he perdido todo. Es tan lejos pedir tan cerca saber que no hay el cielo entre los durrmientes el cielo entre los durmientes miércoles a las 13 por radio nauta